Mujeres con Historia Esta noche tenemos un auténtico culebrón Hace unas horas varios medios de comunicación confirmaban el rumor que existía en las últimas semanas Aya de Jordania esposa del multimillonario Emir de Dubai, habría pedido asilo en Europa Ella es la más joven de sus seis esposas. Las fuentes dicen que ha huido inicialmente a Alemania con sus hijos, Jalilla de 11 años, y Zayot, de 7, donde solicitó asilo político, pero que en realidad quiere instalarse en Inglaterra, donde pretende solicitar el divorcio. Haya es hija del fallecido rey Hussein de Jordania y hermanasta del actual rey de Jordania. En su ida se habría apropiado de un fondo privado de 40 millones de dólares para comenzar una nueva vida. Supuestamente han sido los medios locales de Dubai quienes confirmaron la noticia tras la desaparición pública de Haya en las últimas semanas. Pero... Lo curioso del caso es que no es la primera princesa que huye del emir Mohamed bin Rashid. Dos de sus hijas, Sama primero y después Latifa, lo intentaron pero con resultado fallido. Ambas fueron devueltas a Dubai, lo que les causó castigo y aislamiento. Haya ha sido más lista y es la primera que huye con éxito del lado de uno de los hombres más ricos del mundo. Mohamed Bin Rashid, vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, así como Emir de Dubai, se ha casado, como hemos mencionado en seis ocasiones, y tiene 21 hijos, ocho varones y 13 mujeres. Su hijo mayor y heredero, Rashid Bin Mohammed Bin Rashid al Maktoum, falleció el 20 de septiembre de 2015 de un ataque al corazón, aunque las malas lenguas afirman que vivía una vida de auténtico exceso que le pasó factura. Su actual heredero, el que dicen que es el más guapo de todos los hijos, se ha casado recientemente junto a otros dos hermanos varones, los tres el mismo día, el 15 de mayo de este año. El guapo Handan bin Mohammed bin al Maktoum contrajo matrimonio con su prima Sheikha bin Esquid bin Tani al Maktoum. Momento que aprovecharon sus dos hermanos, Sheikh y Mohamed, para casarse también. Dubái es el país supuestamente más moderno y futurista de los siete países que conforman los Emiratos Árabes. En él, las mujeres tienen acceso a la educación, ...si bien... ...sigue existiendo un rol... ...muy diferente socialmente hablando... ...dependiendo... ...si eres hombre... ...o eres mujer... ...por ejemplo... ...ambos pueden estudiar... ...pero... ...tienen que hacerlo... ...en centros separados... ...las mujeres... ...no pueden ir a rezar a la mezquita... ...acceso... ...que solo tienen... ...los hombres... ...tampoco... ...pueden llevar la ropa que quieren... ...sino que en público... ...deben llevar... ...obligatoriamente... ...la seila... ...un pañuelo negro... ...que les cubre la cabeza y la abaya, una túnica que les cubre el cuerpo. En la casa no tienen por qué vestirse así, pero si van invitados o aparece de repente algún hombre, rápidamente tienen que ir a ponerse esta vestimenta. Las mujeres musulmanas no pueden dar rienda suelta a su amor en público. Las mujeres de Dubai, aunque ...se les permite tener novio... ...eso sí... ...no pueden darse besos... ...y tampoco ir agarrados de la mano por la calle... ...no está permitido por su religión... ...y en su tradición... ...no está permitido ir por la calle... ...con alguien de la mano... ...incluso, como hemos dicho... ...que sea su novio... ...según... ...todas las mujeres y toda la tradición... ...de los de la población de Dubai, ...los turistas deberían respetar estas tradiciones y, por supuesto, tampoco darse ni besos ni el de la manita. En cuanto a la vestimenta de los hombres, ellos pueden vestir como les venga en gana en cualquier momento. No sabemos los motivos exactos por los que huyeron las princesas de las garras de su padre... ...pero el diario The Guardian publicaba en diciembre de 2001... ...que una joven que dice ser Seika Sansa de 19 años... ...una de las ocho hijas y siete hijos del jeque Mohamed Al-Mattun... ...llamó en marzo pasado a un abogado británico para denunciar... ...que en agosto del año anterior... ...fue secuestrada... ...mientras paseaba sola... ...por las calles de Cambridge... ...la joven aseguraba... ...que los cuatro secuestradores... ...eran empleados de su padre... ...y que éste... ...la retenía contra su voluntad... ...en Dubai. ...ella narró que en agosto del año 2000... ...tras pasar un rato en un bar... ...con dos amigos en Cambridge... ...mientras paseaba sola... ...fue abordada por cuatro individuos... ...empleados de su padre... ...que la metieron en un coche... ...y la llevaron a una de las residencias... ...de la familia en Newmarket al día siguiente fue embarcada en uno de los jets privados de los Mactun y conducida a Dubái informadores del The Guardian intentaron contrastar esta denuncia telefoneando en la residencia del príncipe en Dubái y a su abogado al abogado de Sansa en Londres pero les costó les costó muchísimo dialogar directamente con la joven llamó a un abogado británico que en su día había tramitado los papeles de la verdadera Seika Sansa para obtener su visado de residencia en el Reino Unido y el abogado pues denunció el caso ante la policía y ésta se lo había tomado en serio la policía aunque no sabía si el delito que se estaba denunciando pues era un lío de familia o simplemente un enredo juvenil La policía, según parece, habló con Sansa en Dubái. Y tras la conversación, solo se limitaron a confirmar que detectives de Cambridge estaban investigando el caso bajo la responsabilidad del inspector jefe, David Beck, un especialista en secuestros. Pero, ¿hubo otra princesa que huyó? Esta fue la princesa Latifa. Latifa habría estado preparando su vida durante siete años. Consideraba su casa y su familia como una prisión. Era una prisión, aunque fuera una jaula de oro. Para huir pidió ayuda a un antiguo espía francés y a una profesora finlandesa que le daba clases de capoeira. Bueno, pues Latifa tenía miedo a que la pillaran y grabó un vídeo donde explicaba su situación. En él contaba que en 2002, con 16 años, intentó huir y que fue capturada en la frontera y encarcelada durante tres años. Años en los que, según ella, fue torturada. Ahora con 32 años pensaba que por fin iba a conseguirlo y para ello contactó primero con un empresario francés que hemos comentado ...que era antiguo espía... ...y también antiguo oficial de la marina... ...este señor se llamaba Herbe Joubert... ...bueno pues... ...Joubert había escapado de Dubai ...tras meterse en problemas... ...con las autoridades del país... ...dijo que había buceado hasta un barco... ...y se había escapado... ...navegando hasta la India... ...Latifa al enterarse... ...le pidió ayuda le contó que tenía ahorradas hasta 400.000 dólares para pagar su plan de escape que ella era maltratada y oprimida en Dubái que las mujeres en su país no son tratadas como seres humanos mi padre no puede seguir haciendo lo que nos está haciendo a todas le dijo a llover él al principio no la creía y pensaba que era una trampa Mira, ¿me estás diciendo que eres la hija del emir de Dubai. Esto podría ser una trampa y necesito comprobar tu identidad. En 2014 Latifa había entablado contacto con Tina Johainen, la profesora finlandesa que daba clase de capoira en uno de los palacios de la familia real. Se hicieron muy amigas y compañeras también de buceo esa sería una coartada para sus proyectos de huida y el día en cuestión de la huida pues quedaron para desayunar muy temprano como habían hecho habitualmente en muchísimas ocasiones así pensaban que no sospecharían y el guardaespaldas no estaría tan pendiente la princesa en cuanto pudo se cambió de ropa se puso unas gafas Y se dirigieron hacia la frontera con Oman, que cruzaron en coche para dirigirse al mar. Realizaron 41 kilómetros, primero en un botinchable y luego en una moto de agua, hasta llegar a aguas internacionales donde el francés, el espía, el espía francés Jobert, les esperaba en un yate de bandera norteamericana. Su objetivo, si todo salía bien, era dirigirse a Goa a la India y después con suerte ir a Estados Unidos desde el barco la tifa envió un mensaje a su familia y también a un grupo de activistas y algunos reporteros pero resulta que pocos medios creyeron su historia ella estaba desesperada y triste en el vídeo que grabó en el barco decía si al final veis este vídeo no será buena señal porque estaré muerta o en una situación muy mala La tifa terminaba la grabación diciendo que prefería morir en el barco que regresar con su familia lamentablemente la cosa salió muy mal ...y su rastro se desvaneció el 4 de marzo de 2018... ...cuando la embarcación Nostromo en la que viajaba... ...fue asaltada por fuerzas especiales emiratíes... ...y guardacostas indios. El barco sería localizado, días después... ...en una base militar de Emiratos Árabes Unidos. Durante muchos meses... ...los Emiratos ignoraron por completo... ...la investigación de Naciones Unidas por la desaparición forzosa de la TIFA. Según decía Radha Stirling, directora de Detained in Dubai, la organización que proporcionó asistencia legal a la TIFA en su vida, pues tenían muchísimo miedo porque dadas las denuncias que hizo contra su padre y considerando lo sucedido con Jamal Khashoggi, el periodista saudí asesinado y descuartizado en el, consul, en el consulado saudí de Estambul, pues ellos estaban muy inquietos por el paradero y por lo que realmente le podría haber pasado a la princesa. El silencio reinaba alrededor de esa situación actual. Ni el emir ni el gobierno emiratí habían respondido a las solicitudes de información cursadas por la BBC. Solo una fuente cercana había confirmado que ella se hallaba con su familia y que estaba fenomenal. Finalmente, los Emiratos Árabes difunden imágenes de la princesa rebelde Latifa. En concreto, el ministro de Exteriores Emirati explicó en un comunicado que el pasado 21 de diciembre de 2018 había entregado una nota al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos con sede en Ginebra y así respondía a las falsas acusaciones y demostraba con pruebas que la princesa estaba viviendo con su familia tranquilamente en Dubái. En concreto y por petición de la familia, la expresidenta irlandesa y antigua alta comisionada de la ONU, Mary Robinson, se reunió el 15 de diciembre con la TIFA en su vivienda particular para comprobarlo. Y una de las intermediarias para lograr aquella reunión fue precisamente nuestra protagonista de hoy, la huida princesa Jaya. La amiga finlandesa de la TIFA. Quiso denunciar que fueron detenidas violentamente en la embarcación en la que fueron abordadas y que ella misma fue torturada antes de que la permitieran salir de Emiratos Árabes, según denunció en mayo de 2018. Incluso la BBC hizo un documental contando la historia donde entrevistaban a la tripulación filipina que estaba en el yate en el que la Latifa y que fue abordado por hombres armados a unas 30 millas de la costa india. Pero ahora, como hemos dicho, la protagonista es Jaya, la hermana del rey de Jordania, Abdullah, ...que tiene 45 años... ...y que se casó con el jeque... ...Mohamed Bin Rashid de 69... ...en 2004... ...Jaya permanecía ausente de la vida pública... ...desde el 20 de mayo... ...y desde el pasado mes de febrero... ...también parecía... ausente de las redes sociales... ...y esto era muy sospechoso... ...porque ella era una persona... ...muy activa en estas redes sociales... Según el Daily Mail fue muy comentada la ausencia de Jaya gran aficionada a los caballos en las carreras del Royal Ascot en la semana pasada ya que no faltaba ningún año y además allí el emir, su marido se reunió con la reina Isabel II con la que tiene una estrecha relación Medios árabes como Al-Quds al, al arabi se hicieron eco de la noticia de su huida y aseguraron que no se dirigió a Amán, a Jordania para pedir asilo para evitar el estallido de una crisis diplomática con su país natal que todo apunta según los informes a que se habría refugiado en Alemania con sus dos hijos Jalía de 11 años y Zayet de 7 El Daily Mail también informó que las autoridades alemanas... ...habrían rechazado una solicitud del marido... ...para que ella fuera extraditada a Dubai. La princesa Haya habría conseguido burlar la seguridad... ...gracias a la ayuda de un diplomático alemán... ...que le ayuda a pedir asilo... ...e iniciar los trámites de divorcio tras su llegada a Berlín. La solicitud habría sido aprobada... Pero su deseo final sería establecerse en Londres, donde, seguramente, se encuentra ahora mismo escondida en un lugar secreto. Su marido, Mohamed Bin Rashid, político y poeta, está, como os podéis imaginar, muy cabreado, pero que muy cabreado. Y colgó en su cuenta de Instagram un poema dedicado a su mujer huida, en el que decía traicionado la cosa más preciada y le reprochaba yo te di confianza y espacio el mayor error que cometiste fue mentir bueno agradezco a mi compañero Juanjo Sánchez Oro su colaboración y estaremos muy pendiente de ver al final qué pasa con este culebrón que estamos viendo felicitamos eso sí a Jaya porque ha sido la más lista de las tres princesas y parece que está logrando su objetivo